Hola, un saludo especial de Ala Jairo, y en este corto audio voy a compartir contigo algunas novedades en AstrologiasAsídeSimple.com Bueno, la primera es eh, referente a grabaciones del simposio, ya las estoy liberando poco a poco. Esta semana voy a liberar las de Walter Anliker, Jerry Brillone y Diego Ustaris, con las de Alejandra Eusebi, Cecilia Pinzón y Marcela, me va a molar un poquito porque tuve un pequeño inconveniente con la grabación, Tengo que hacer un proceso adicional, el cual consume un poco más de tiempo. Pero pero está bien, o sea, las grabaciones están disponibles, el audio está disponible y las imágenes también. Entonces, esas tres grabaciones, esas tres conferencias nos vamos a demorar eh, un poquito. Yo creo que ya la otra semana están. Esta semana entonces libero las, las tres que te comenté. Bueno, lo otro, eh, iniciamos la semana pasada las tertulias abiertas. Me encantó un término que le oía a Juan Carlos en la tertulia del viernes. Yo no tuve oportunidad de participar de esa sesión en tiempo real donde Juan Carlos comenta tertulia a la carta. La verdad me encantó ese término, lo voy a acuñar, lo vamos a hacer propio de este espacio, <ríe> gracias a la sugerencia y idea de Juan Carlos Gómez. Y refleja muy bien lo que queremos hacer. ¿no? Este es un espacio que queremos construir entre varias personas. Inicialmente los miércoles Juan Carlos y yo compartiremos algunas reflexiones y los viernes Marcela y Diego también referente a la astrología y la idea es que entre todos pues generemos aportes e ideas de lo que quieren que, que hablemos en estos espacios como su nombre lo dice pues es una tertulia a la carta donde ustedes propondrán temas y o nosotros también propondremos temas y los iremos desarrollando de una manera informal y abierta esto no no pretende ser un curso de astrología como tal sino un espacio en el cual de forma informal vayamos desarrollando y ya hemos recibido algunos correos, algunas sugerencias y la invitación es a que, pues, si tienes oportunidad participes en tiempo real, si no, pues escuchen los audios eh, o también nos sugieras temas a, a desarrollar. Bueno, acá surge una pregunta técnica interesante de que algunas personas me hicieron esta última semana referente al, a las grabaciones, o sea, las grabaciones de las tertulias realmente lo que vamos a compartir es el audio, no, no tanto las imágenes. ¿Por qué? Porque es que primero eh, el proceso de edición y renderización de los videos es un proceso que tecnológicamente es bastante dispendioso, sobre todo en tiempo. Y realmente esta luna nariz actualmente no tiene tiempo de hacer esos procesos. Entonces eventualmente lo que vamos a hacer es compartir solo los, los audios y pues creemos que, que con esa información es válida pues para aquellas personas que no tienen oportunidad de poderse conectar en tiempo real a, las, a la sesión. Eso por ese lado. Eh, ¿Qué más les comento? Ah, bueno, eh, hemos tenido una respuesta impresionante por el canal de Facebook. Ahí hemos publicado las fotografías de, del simposio y también algunas eh, imágenes de unas sesiones presenciales, no virtuales, que tuvimos la semana pasada, especialmente con Diego compartiendo espacio eh, de forma presencial en sus clases. entonces varias personas nos han preguntado esas fotografías entonces anexo a este audio voy a colocar el link eh, vía Facebook para que las puedan consultar lo que pasa es que Facebook es una plataforma bastante amigable para cierto tipo de actividades y una de estas es, es, es por ejemplo esta, la de compartir fotografías o recursos eh, que en otros espacios no, no, no fuera tan, tan veloz o tan rápido ¿no? Eh, Quiero grabar un podcast relativo a tema Facebook, voy a ver si invito a Juan Carlos, Juan Carlos Gómez que, que también tiene una experiencia interesante, que es una herramienta útil de utilizar pero como todas las herramientas eh, debe ser usada en cierto contexto ¿no? y, y pues ahí queremos compartir un poquito nuestra experiencia al crear blogs y, y páginas y usar esta sinergia de herramientas que hoy, hoy están disponibles. Bueno, lo otro, eh, esta semana continuamos con las tertulias a la carta, miércoles en la tarde hora Colombia con Juan Carlos, viernes y Marcela en la mañana los viernes. Súper importante para las personas que quieran participar con su aporte eh, vía audio, tener la diadema o el micrófono. La diadema es un dispositivo que uno se coloca en la cabeza, unos auriculares, por así decirlo, que tienen incorporados el micrófono. Aunque más que el micrófono... Es importante lo que nos interesa es la retroalimentación de audio. Cuando se hace retroalimentación de audio con los parlantes externos de la computadora, se genera un feedback que no hace muy armoniosa la, la comunicación. Con la de adema, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando hablamos con Juan Carlos, Diego, yo, Marcela, eh, o las, los mismos conferencistas que estuvimos en el simposio, es muy agradable la, la comunicación y la interacción. Entonces, Si tienes planeado participar en alguna tertulia a la carta, súper importante hacerse una buena, eh, a un buen equipo en cuanto a recepción de audio y reproducción de audio, donde una diadema o un auricular es, es la forma más eficiente y óptima. Y eh, entonces este miércoles y viernes, y también este viernes, eh, 16 de septiembre, tenemos nuestra primera sesión del curso de Lili. junto a diego como es normal las primeras sesiones son de acceso abierto para que aquellas personas que pues desean conocer la dinámica de cómo Diego desarrolla los cursos pues se, se hagan una idea de aquí en adelante pues ya las sesión número 2 a la sesión 7 pues sí será únicamente para las personas que se suscriban al curso Entonces, la invitación es esta semana que participes de las dos tertulias a la carta que tenemos el día miércoles el día viernes y posterior el día viernes a la tertulia Perdón, el día viernes de 7 y media a 9 y media hora Colombia es la primera sesión del curso de Lilith y posterior a esa sesión tenemos eh, la tertulia de la carta con Marcela y Diego. Entonces quería compartir eso, una pequeña noticia y actualización en este espacio. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.